Se me van los ojos cuando miro una mujer bonita, tanto que estar solo, voy a buscar una compañerita suerte, pa' conseguirla como yo quiero, que me quiere y que me piense, toda la vida ese amor sincero, tendré que echarme la suerte, a conseguirla como yo quiero, que me quiere y que me piense, toda la vida ese amor sincero, yo quiero que sea seria, porque yo soy celoso, pero que si me quiera, para vivir sabroso, después que ya llegue,